Bueno, y aquí nos encontramos en la rotonda, frente al supermercado Mami, en el ingreso a la ciudad de Salcipués. Eh, estamos en medio de una manifestación, un repudio a la visita de Larreta y a la visita también de Gerardo Morales, como cierre de campaña a la localidad. Bueno, y aquí estamos con Marisol, que es vecina, eh, integrante de la asamblea de barrio Villa Las Selvas, eh, que nos va a contar un poquito cuál es el motivo, cómo se siente también este esta reunión de vecinos aquí. Hola, buenos días. Bueno, personalmente, la verdad que pase esto en mi pueblo es algo que me consterna. Sinceramente, eh, pertenezco a una asamblea donde el espíritu es cuidar el monte, la tierra. Es una asamblea ambiental vecinal donde tratamos la verdad de esto priorizar la vida eh, y bueno y nos vemos afectados por todo tipo de negocios inmobiliarios, desarrollistas, negocios, negocios y esta gente representa eso digamos el mundo de los negocios para cuatro y la muerte para todos los demás por otro lado nuestros hermanos eugenios eh, venimos apoyando también esa lucha y sintiendo con dolor lo que les sucede y por eso estoy acá Bueno, aquí nos encontramos con Olga Andradas, ella es representante de los pueblos originarios y también y un espacio muy querido en la comunidad de Salcipues, que es el espacio Huipala. Eh, ¿Cómo estás, Olga? Contanos un poquito a qué se debe también esta esta llegada desde de la agrupación de Huipala y de los vecinos. Buenos días, cosilla cosilla Pachamama, feliz renacer eh todos nosotros con la naturaleza. Y el propósito de nuestra presencia aquí es apoyar eh el, estamos en defensa, apoyando a digamos a la naturaleza, a nuestros seres, a nuestros hermanos, al agua, a nosotros mismos, a la vida. Y acompañándonos acá en comunidad, en nuestro pueblo, eh, veo con mucha tristeza que somos muy pocos, que deberíamos estar todos o casi todos aquí, porque no hay nada más importante que la vida misma y de eso depende estos momentos, porque no podemos seguir haciendo como que no vemos el avasallamiento amasallamiento. Eh, gravísimo de los gobiernos que atentan contra nuestros hermanos, pero por sobre todas las cosas contra la vida. No podemos ya quedarnos en silencio, quedarnos en nuestra casa. Tenemos que hacer visible nuestra presencia en estos momentos más que nunca. Muchas gracias, Ola. Gracias.